Españoles. Aladino y la lámpara maravillosa Había una vez en el desierto de Arabia un reino donde vivía un sastre pobre que tenía un hijo llamado Aladino al que le gustaba pasar el día en el mercado jugando con su mono Abu. Lamentablemente cuando Aladino tenía 16 años su padre murió Madre, yo trabajaré en la tienda y ganaré dinero. No te preocupes. Y Aladino empezó a trabajar en la tienda de su padre. Un día apareció un extraño en su tienda. Hola, querido Aladino. Me he enterado del fallecimiento de tu padre. Yo no estaba en la ciudad en ese momento. Nunca te había visto antes. ¿Quién eres? Soy tu tío. He estado viviendo fuera del país muchos años. ¡Oh, tío! tío! Mi padre me habló de ti. He venido a enseñarte un lugar secreto. Un tesoro oculto. Acompáñame. Ven conmigo. ¿Un tesoro? De acuerdo. ¡Vamos! Aladino subió al camello y partieron de viaje. Viajaron muchos días por el desierto. Por fin llegaron a dos montañas divididas por un estrecho valle. Ya hemos llegado. Reúne madera para encender una hoguera Cuando la hoguera estaba ardiendo, el hombre lanzó unos polvos al fuego y empezó a recitar unas palabras mágicas El suelo tembló y se abrió De las profundidades de la tierra emergió una piedra de mármol lisa con un anillo ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando, tío? ¡Tengo mucho miedo! No temas nada, haz lo que te digo Bajo esta piedra yace un tesoro que será tuyo Así que haz exactamente lo que yo te diga. Ahora coge ese anillo. Aladino cogió el anillo. La piedra se movió y bajo la piedra aparecieron unos peldaños. Al final de esa escalera encontrarás un jardín lleno de frutales. Atraviésalo sin tocar nada. O morirás al instante. Sigue andando hasta llegar a un lugar donde encontrarás una lámpara encendida. Vacía el aceite de su interior y tráemela. Ese anillo te protegerá en caso de peligro. Aladino bajó las escaleras con cuidado sin tocar las paredes de oro. Bajo las escaleras había un jardín de árboles frutales. ¡Qué fruta tan apetecible! Aladino tenía hambre. No pudo resistirse y cogió una. Nada más coger la manzana, se convirtió en un rubí. ¡Wow! Cogió unas uvas que se convirtieron en perlas. Aladino recogió toda la fruta que pudo de camino. Enseguida vio una lámpara encendida. Vació el aceite y la puso encima de la fruta. Aladino regresó a las escaleras donde el tío mago estaba esperando impaciente. Vamos, ahora pásame la lámpara Tengo las manos llenas, baja a ayudarme, tío Estúpido niño, o me das la lámpara o te quedarás ahí para siempre Enfadado, el mago lanzó unos conjuros mágicos y la piedra se cerró Aladino estaba encerrado en la cueva Tío, tío, déjame salir, tío, tío No debía haber creído a ese hombre. Aladino pasó días y días llorando, esperando que alguien lo rescatara, pero no vino nadie. ¡Oh, que alguien me saque de aquí! Por favor, que alguien me ayude. Cuando pidió este deseo, Aladino tocó con los dedos el anillo y para su sorpresa llegó a su casa. <tose> ¿Dónde has estado todo este tiempo? Te he buscado por todas partes Aladino le contó la historia Y le enseñó todo el tesoro que había recogido Esta lámpara es muy vieja Frotó la lámpara para limpiarla Para su sorpresa, un genio enorme salió de ella ¡Ja, ja, ja! ¡Mi señora! Pídame un deseo Soy su esclavo, pues usted tiene la lámpara Aladino y su madre estaban atónitos. La madre le pidió al genio un festín pues tenía mucha hambre desde hacía días. Inmediatamente el genio puso una docena de platos de plata sobre la mesa. Después puso en cada plato varias clases de deliciosa comida. Pollo asado, pasteles, panecillos de mantequilla... Aladino y su madre disfrutaron del festín hasta saciarse. La madre vendió los platos en el mercado y compró las cosas necesarias para vivir. Un día Aladino estaba dando un paseo por el mercado con Abu. De repente, oyó un anuncio. «Cierren el mercado, despejen las calles. Aquel que mire a la princesa será decapitado». «¿Una princesa? Nunca la he visto. Hoy la veré sea como sea». Aladino se escondió detrás de unos barriles. Apareció el palanquín de la princesa Miraba a través de las cortinas Aladino quedó embelezado con su belleza ¡Guau! ¡Es la chica más guapa que he visto en mi vida! ¡Me casaré con ella! Corrió a casa a contarle a su madre lo de su amor recién descubierto ¿Cómo se te ocurre pensar que te casarás con una princesa? El sultán te azotará si se entera Estoy preparado para eso. Tú acércate al palacio y preséntale mi propuesta. Llévale unas joyas de regalo. La madre cogió unas joyas y las envolvió en una tela de seda. Se fue a la corte del sultán. Los guardias del sultán la detuvieron antes de entrar. Pero el sultán tenía curiosidad por descubrir qué traía dentro de la tela de seda. Hmm. ¡Dejadla pasar! Muchísimas gracias, majestad. Ruego me concedáis la mano de vuestra hija para mi hijo, pues se ha enamorado de la princesa. <risa> Sería un insulto para mi hija vivir con un hombre pobre como tu hijo. Y dime, ¿qué es lo que llevas en ese trozo de seda? Abrió la tela y le mostró al sultán las joyas en forma de fruta. ¡Oh, oh, oh! ¡Nunca había visto unas joyas tan bonitas en toda mi vida! Estoy impresionado, pero antes de aceptar la propuesta de tu hijo, tendrá que superar una prueba. Dile que traiga 40 bandejas de oro llenas de esas mismas gemas. Dos esclavos vestidos con la ropa más sofisticada deben llevar cada bandeja. Sí, majestad. La madre volvió a casa y le contó a Aladino la condición del sultán. <risa> ¡No te preocupes! Aladino frotó la lámpara y le pidió al genio lo que el sultán había exigido. El genio llenó la casa de esclavos con joyas en bandejas de oro. ¡Llevádselo todo al sultán! ¡Esta vez estará encantado! La madre de Aladino se fue al palacio inmediatamente y le presentó los regalos. ¡Me has vuelto a impresionar! «Pero tu hijo deberá construir un espléndido palacio para vivir con mi hija». La madre regresó a casa y le contó a Aladino la condición del sultán. Inmediatamente frotó la lámpara y le pidió el deseo al genio. El genio construyó un espléndido palacio en una noche. Se veía desde la ventana del sultán. El genio desplegó una alfombra desde el palacio de Aladino hasta el del sultán. «Bien hecho, genio. Ahora dame ropaje real». ...y un hermoso caballo en el que cabalgar. ¡Sí, amo como deseéis! El genio lo vistió con las ropas más refinadas. Aladino cabalgó al palacio del sultán... ...sobre un hermoso caballo blanco. Un placer verte, jovencito. Me has demostrado tu valía. Mereces que mi hija se convierta en tu esposa. ¡Anuncio tu matrimonio! ¡Que empiecen los preparativos! Aladino y la princesa se casaron El reino se llenó de alegría y felicidad El matrimonio hizo famoso a Aladino en todos los reinos y países El mago también tuvo noticias del matrimonio y de la repentina riqueza de Aladino ¿Cómo pudo escapar ese jovencito de la cueva? Debe de haber robado mi lámpara para adquirir esa riqueza Pues le daré una lección El mago fue al reino de Aladino Se disfrazó de vendedor de lámparas Fue al palacio de Aladino con una oferta muy interesante. Aladino no estaba en el palacio en ese momento. ¿Quiere alguien cambiar sus lámparas viejas por unas nuevas? Aladino se pondrá muy contento si lo sorprendo con una lámpara nueva. Lleva mucho tiempo usando esa vieja. Cogió la lámpara del genio y se la cambió al mago. Inmediatamente frotó la lámpara y salió el genio. ¡Amo! pídame un deseo! Soy su esclavo pues usted tiene la lámpara Lleva este palacio con la princesa dentro a un lugar muy lejano del desierto Donde nadie pueda encontrar el palacio Con un estruendo el palacio desapareció El sultán vio desde la ventana que el palacio de Aladino había desaparecido de su sitio Ordenó traer a Aladino a su palacio Por culpa de tus trucos mágicos he perdido a mi hija ¡Te doy cuatro días para traérmela o serás decapitado! La encontraré, os lo prometo. Aladino vagó por todo el reino durante tres días, pero no pudo encontrar a la princesa por ninguna parte. Tendré que pedírselo al anillo. Me volverá a ayudar. ¡Deseo ver a mi princesa! Al instante se encontró bajo su palacio. Era un gran desierto y en medio solo estaba en pie su propio palacio Pasó al interior y encontró a la princesa en su habitación Se abrazaron y lloraron oh, oh, oh, oh, oh. La princesa le contó lo que había pasado No te preocupes, tengo un plan para escapar y para conseguir de nuevo mi lámpara Aladino le susurró al oído y le dio una botella con una pócima Era una pócima que dejaba a la víctima inconsciente Aladino se escondió tras las cortinas para vigilar El mago llegó al palacio Oh, querido Mustafa, ¿por qué no bebes el zumo que he hecho hoy? Pruébalo, por favor Reina mía, llevo mucho tiempo esperando este momento Dame esa bebida Fuera veneno, lo bebería <risa> La princesa sirvió el zumo en un vaso y le añadió unas gotas de la pócima Después hizo que el mago bebiera No se ha vuelto todo muy oscuro aquí dentro Los párpados del mago se cerraban lentamente hasta que se quedó dormido Aladino salió inmediatamente y le quitó la lámpara de la chaqueta Amo, amo, pídame un deseo Soy su esclavo pues usted tiene la lámpara Llévanos al reino del sultán con nuestro palacio Deja a este malvado mago en algún lugar muy apartado de este desierto Para que no pueda salir de aquí nunca más El genio hizo lo que le mandaron Y todos volvieron a su reino otra vez Viendo la valentía de Aladino El sultán le ofreció su corona Se celebró una gran ceremonia de coronación para Aladino Y todos vivieron felices para siempre.